Información, es rico ya Y cuántos más Van a quedar ¡Picocha! ¡Irra Chayoha! En esta absurda Derrota sin final Dos semanas de semanas O cuarenta mil mañanas Que pringue La madre de Dios Los golpes le gente Tendrá que morir En eh, venga o de Berrisere Gure laugarren, picocha Laugarren, Químex? Vai, laugarren, laugarren lau Se la cobeldurra, eh, Mar eh? Se la Ya, ya, en fin Va, en venga de laugarren y gachayuan Gure betiko erara Berrisere Be, pelos faltada Bueno, da cago familiar en... Bere, re, re, representazioan, <risa> esanxeo ser, esanxeo ser. Aupa, aupa. Kai sonora. Arrachaldeon. Ere, bai, badaukau... Tamara, Tamara ere bai, etorri da? Aupa, arrachaldeon. Eta, bueno, bai, xiko gara irratxai horekin. Zardini Ratsaioa, San Gabrieletik genuen ez, eh? zelan egon zan, kimetz. Nikos ondo pasatu nuen, uste dut bikain ez, kalean plazatik. Bai, bai, giroia moten. Bai, bai, duk egenituen arazo tekniko batzu. Jode, arazo batzuk que ez aza upilla, baina bueno. Interferentzia, zelan, nik uste dut municipala izan zirela, eh? Bai, bai, ziren. Betira, bai. Balkarma, balkarma. Baina <laughs> <laughs> e, bueno, ara ere aondo aondo atras, en eh? giro ona, duk egenituen Gure balmanoko neskak Aupa! Horren bengu, bai! Bai, <risa> eh... jende pillo batek parte hartu zuen Ausol karteak Ausoko asieran Jaiak antolatzen hibilitako jendea Longetako neskak ere bai Longetako neskak <risa> gara la asteko gailarekin, ez? Zer liburu itxi dugu gaur? Eh e, bueno, ba guk ere irakurri denuen, eh, ba, ez? Eh, ba, Juan Carlos Aguilar edo tipo ba, torturatu dik eta kolpeka bi emakume il situena, il Bilbon. Eta ba, pentsatu genuen horrek gizartea ba, bai, e, kolpatu duela bereziki ba man saion Auspo e, mediatikoa gatik eta... ba, bueno, hasi e, eginen pentsatzen, bagian emateko moduak egiazko ez da bai desbideratu zuela, eta arazoa... E, egiazko arazoa, ba... ba, azalean, azalean utzi eta ez sartu barrula, ez? Eta orduan, e, ba, bueno, erabek ganoen oniburuz e, itzegitea, zergatik gertatzen da, hau... Ba, izai, eta... azken, azken finean, itzegin da de todo, menos de... tiponek egin du oniburuz, ez? si tipo este no sé quién que si era no sé cuál eta, bueno. eta orduan hori hortik abiatuz ba eh biurrentzia eta horrelako beste kasuak eta gero ere bai ba egunerokoan gure artean ikusten ditugun harremanak es <usurra> bebebebe schale ko respektbebe ia la söcke schale ko respekt in ami fünf blätter schale ko respekt mi nast istro blätter Erika noticiasiak. Cool, oh cool, cool cool, bueno, va ba, psico gara Erika noticiasekin eta rengos esateko, ba asteburu honetan bildu ginen gaztetxeko kideak, eh Urteberri honi honen lanildoak lanteko, ez. Han egon ginen mendian ausnartzen gure ekintzetaz, zer egiten dugu, zer egin dugun, izan eta zelan landu kurtxo berria. Eta bueno, e, autogestioa izango da beti izan da e, oinarri oinarri bat gaztetxean, baina e, Aurten ba, autogestia autogestioa izanda izango da oinarri nagusia eta bueno, e, hortik abiatuz genero berdintasunean, kultura herrikoiaren lurkuntzan, sozial borroketan eta altirratiben erekutzan jarriko da eh bebai ba eta bueno eh itzigin genuen eta ez ba eh kastetxean parte hartzeko edo informatzeko, ba Laister egingo dugu deialdi bat. Bera, Sadiegon eta etorri Beldur barik. Itan <tos> atvitatu. Fudamerdioxelba. Ah, ba Bueno, eta horrekin lotuta, eh, Baskaria egingo dela datorren larun batean eh, gaztetxean, elburuarekin, ba, gaztetxean pasatu pasatu diren belaunaldi Zaharrak eta oraingo gazteak elkartzea eta elkartopatzeko eh, hiruetan izango da Baskaria eta sairaetan portugaleteko HKB taldeak joko du gaztetxean. Eta, bueno, agean aipatzekoa eh Vale, en Bicico Aldeis Bertoko eh, Producto ekin Edo Bertoko Balatzeko Producto Egingo de la Mascaria Eta Eta Eta Eta Eta Eta Eta Eta Eta Eta Gozoa Veganoa Y da Eta or, ea, se la, se la Eta Eta Eta Eta Eta Y da De puta madre Vaya Fijo <risa> Bueno, honetan hasten dira jugarteko jaiak Eta, bueno, antiragoma, pala eta tortia txapelketak, bogoloak Eta San Juan gauarekin bebai Ban dantxa tallerren ageraldia bebai Erromeria, usteak ustel beti beti, beti, beti, usteak ustel beti e, edo, edo, Beti, beti, oh, beti oh, eh. Pesa, ostia, que pesa Zudurgorri bebai egongo dira? Zudurgorriak ere, bai Bai, otros pesa, ¿Harvey, Harvey, ¿habés tíbal? ¿Quiénes va Bueno, pero ¿qué es el disco? ¿Quiénes go, ¿no? va Bueno, eta igandean ere bai Ugarteko jaia dira San Juanak eta San Juanegunaren ere bai, bai beespera noitura dago zua egiteko, solstizioa edo leengo jendeak egiten zuen ba, urteko gaurik laburrenaren e, ospakizuna. Eta e, aurten San Gabriel gauzorkarteak antolatuko du auzoan e, San Joanada, txokolatada eta e, afari autogestionatua, bakoutsak ekartzea zerbait etxetik, konpartitu eta gerosoa eta gastetxeko jendeare bai egongo gara bertan, chalaparta, musika eta pixka bat ba girotzen ta usoan parte hartzen eta ohitura zarra ba ere bai bizi Beti bezala esan eh? Gabrielen JK beti. Usteak ustearik du kantu bat. San Gabrielen sutani, esan lotxati. Joder, ustea ustea. <laughs> Sortu tan da, ikin Ba, Arratsaldean zazpi 800 aurrera. Bare, bare. Bueno, va, ni matuta a Sant Gravelera, ¡Azteco, el carrisqueta! Bueno, entonces, eh, como hemos comentado antes, eh, pues hoy tenemos aquí a Tamara y Nora, eh, participantes del movimiento feminista en sus pueblos. Y bueno, pues eh, Lo que hemos comentado, ¿no, Aymar? Que queríamos eh, Partir el, el debate o esta tertulia eh, Pues hablando del, del Brutal asesinato de las dos mujeres en Bilbo La semana pasada Del hecho en sí, ¿no? De sus florituras de alrededor No, no sé, eh, para empezar ¿cómo, ¿Cómo Os enterasteis de la noticia? ¿Cómo, ¿Qué impresión os dio cuando cuando supisteis De, de lo ocurrido? Pues La verdad es que fue o sea para mí fue bastante duro cuando me enteré Porque encima llevábamos llevamos un mes donde se han matado a un montón de mujeres Mataron a una mujer en el audio hace poco En el estado español creo que han matado otras dos o tres estas últimas semanas Y era como sumar otra más eh, a la lista de, de mujeres pues asesinadas por la violencia machista No, al final depende cómo es ideología o de cómo tengas trabajado estos temas, lo tratas como yo le o lo tratas como con el amarillo, como amarillismo, como lo han tratado los medios, o ¿no? correo, por ejemplo, que ha sido una cosa vergonzosa. Y yo me sentí, yo sentí que es un poco tremendista esto, pero me sentí como que nos están matando como colectivo, o sea, sentí que otra mujer más y que, que al final están matando mujeres todos los días, porque todos los días salen noticias de ese tipo en la en la televisión ¿no? en el periódico es como que están acabando con nosotras, ¿eh? es un poco tremendo, pero pero yo igual estoy más acostumbrada a escuchar temas de otros países porque yo trabajo en cooperación internacional y, y lo que en Guatemala llaman feminicidio, pues aquí nos estamos empezando a acercar, ¿no? Porque estas noticias que no son tan no sé, no veas, juntar normales, las normalizamos con una tranquilidad que eh... Bueno, Arracha Aldean, eh, en mi caso yo me enteré un poco de, de Refilón porque estaba viendo, no sé, llegué a casa un poco tarde y puse, no sé si el teleberrio o no sé qué estábamos viendo y de repente apareció. Y la verdad es que tardé un tiempo en reaccionar, ¿eh? un tiempo relativo, porque luego hablaremos seguramente de eso, pero con el tratamiento que se le a la noticia, yo creo que lo primero que se te pasa por la cabeza al oír esta noticia es que es un asesino en serie, en plan El silencio de los corderos, O una cosa así, ¿sabes? Y, y es un poco más tarde cuando reflexionas, cuando oyes la noticia, cuando te documentas, cuando la lees, cuando te sientas, jo, que descubres que, que, a ver, que... Bueno, yo no sé si este señor es un asesino en serie, probablemente sí, porque ya son dos, pero desde luego que es, que es un asesinato machista y es una consecuencia súper grave llevada al extremo de la violencia machista que se sufre hoy en día. Entonces, pues sí, pues te quedas... Primero la por la salvajada en sí, luego ya le das una vuelta y sí, pues lo ves que es una agresión en toda regla a las mujeres. Mira, yo la verdad es que cuando yo lo escuché, yo trabajo en el ordenador, entonces me llegó muy rápido la noticia según salió en los medios y, y yo no sabía ni que o sea, yo no me enteré ni que era en serie ni que la mujer era prostituta, todo eso a mí no me llegó, o sea, me llegó que había un hombre que de una paliza había dejado en coma a una mujer sin más, o sea, no toda la parte amarillista esta llegó mucho más tarde, ¿no? Y me sentía así, claro, luego cuando ya se empezó a soltar todo esta, lo que trae esta noticia detrás, que se le ha muchísima más importancia que a todos los demás asesinatos que ha habido últimamente, pues ya es cuando encima ya te indignas, te da rabia y bueno ya es como mucho peor, porque la base es la misma, pero darle todo este teatro alrededor pues es peor todavía y, y quitas la importancia donde lo tiene, ¿no? que el tipo este es un asesino y ha matado a mujeres y ya está. Esa es la base, esa es la noticia. Y convertir una noticia tan básica en toda una telenovela me parece una vergüenza y quitar importancia a lo que lo tiene. Eh, justamente desde, desde el movimiento feminista también se ha denunciado eh, ese hecho no el tratamiento mediático que se le ha dado a la, a la noticia si ahora por ejemplo le preguntas a alguien por el monje saoín bueno te puede hablar de sus mmm, títulos de que si el tío se había ordenado en no sé qué convento del tíbeto no es que no lo sé la verdad te puede hablar de cualquier cosa y probablemente pues no sé lo último su última reflexión sea, pues sí, mató, sí, creo que a dos mujeres, tal... O sea, parece como que, ¿no?, que al final lo importante es vender y lo importante es la publicidad que le da ese hecho tan rimbombante, tan cinematográfico, ¿no? O sea, parece que es eso lo importante y, no y bueno, yo coincido que no, que no lo es. Y luego, que al final, no sé por qué con estos temas eh, se, se, se pone el punto de enfoque, se le puso en, en él, desde el principio, ¿no?, Entonces, se empezaban a buscar razones de por qué un hombre tan maravilloso, que había hecho no sé qué título en no sé dónde... Eh, ¿Por qué le había dado por matar a mujeres? O sea, el y entonces, no, que igual tiene un tumor, que le pasaba no sé qué por la cabeza, o que el título que tenía no era verdadero, y por, o sea, por no tener un título verdadero no se mata a las mujeres, por tener un tumor no se mata a mujeres, se matan mujeres porque te sientes con la legitimidad y el poder de hacerlo. Y si tienes un gimnasio en Indauchu y matas a una mujer que vive en San Francisco y que encima es prostituta... Eso no es consecuencia de ningún tumor ni ningún título falso. Es porque sabes quiénes son quién es el sector más vulnerable de la población. Sabes que hay gente que es más buscada y gente que menos. Es muy triste que te maten y que nadie te busque. Y él sabe cuál es el sector y hay gente que no puede ir a denunciar nada porque no tiene papeles. Porque tenemos una ley de inmigración que hace que las personas inmigrantes, y si encima son mujeres sean más vulnerables que otros sectores de la sociedad, no porque sean mujeres, sino porque la porque el Estado no les permite tener estar legales. Y entonces hay gente que desaparece y que nadie las busca porque son los como la, los marginados de la sociedad y por eso han muerto estas mujeres, porque un tipo ha decidido matar a las mujeres que menos valen de esta sociedad, o sea, el estrato más bajo y, y bueno, todo lo demás no es importante probablemente si el foco de la noticia se hubiera puesto más en ellas que en él, ¿sabes? probablemente todo ese debate hubiera salido a la luz pero realmente interesa interesa vender ese debate, interesa que salga a la luz esa problemática de, de inmigración de sexismo, de racismo, de clasismo que, que podemos sacar a relucir a través de esta noticia, pues probablemente no hombre, y hoy en día perdónate, cortesas, <risa> pero un debate no interesa a nadie O sea, permíteme decirte, no le interesa a, ni, a ni cristo un debate. Lo que mola es que, que si tiene un título, que si este es no sé quién, que es si este no sé cuál. Yo recibí, o sea, recibí la noticia, la oí porque me dijo una, una amiga que había no sé cuántos tweets del monje Shaolin que no sé qué, que no sé cuál. Y ahí luego ya, lo último, me enteré de lo que había pasado. Pero en realidad todo ese marketing de al final es un circo todo y pues es lo que vende. El debate no vende, es lo que hay, que... Eh, ¿cómo se han caracterizado las movilizaciones del, del movimiento popular, del movimiento feminista? Pues mira, esta vez eh diferencia con otras movilizaciones que se hacen yo vengo de Bilbo, entonces con diferencia con las de la semana pasada y la anterior y la anterior, eh, ha habido muchas mujeres inmigrantes que bueno, africanas concretamente nigerianas o sea, nos identificamos mucho también con, con el país de origen y había muchas mujeres nigerianas, había mujeres colombianas que encima iban con camisetas colombianas para, no sé, cómo bueno, que Yo creo que tenemos que empezar también a pensar como colectivo y no tanto como... Pero bueno, es otro debate, ¿no? Y gente que trabaja en organizaciones con prostitutas, Ascavide ha tenido un papel muy, muy importante en esto, y luego el movimiento feminista de, de toda la vida que siempre está ahí y siempre responde a todas las violencias machistas sean de quien sean da igual que maten a una mujer africana que a una mujer bilbaína que da, da igual ¿no? entonces ha habido más gente porque había más colectivos que estaban implicados sin más, y, y se han hecho en espacios diferentes Indautschu no es un lugar donde que reciba muchas manifestaciones bueno y esta vez se ha hecho en Indautschu porque ahí estaba el gimnasio Y ha habido bastante gente, o sea, mucha gente, más que otras veces. Y bueno, encima se han hecho movilizaciones por cuando estaba en coma, luego se han hecho se ha hecho una otra movilización cuando se dio la noticia que había muerto y luego se hizo otra manifestación cuando se dio la noticia de que había muerto la, la compañera colombiana. Entonces, en por, la, por el mismo caso, entre comillas, se han hecho tres movilizaciones y las tres ha habido bastante gente. Lo que ¿Crees que habría la misma gente si no hubiese ese circo alrededor? No. No, no, no, de hecho no hay la misma gente, porque la semana anterior mataron a una del audio y no había ni la mitad de las personas. Esto, ha, mucho, la, al final el circo mediático hace que salgan los debates como que estamos hablando hoy, lo que pasa que la información alternativa no llega a todo el mundo y la gente lo que lee es el correo, y el correo es una vergüenza y en este tema ha sido lo peor. Porque ahí, bueno, tenemos por aquí algunos, algunos extractos que si sí, eso podemos leer luego entre comillas de cosas literales que dice el correo que, bueno, me parece que, que es alimentar un debate que poco flaco, a favor, nos hace a las mujeres, a la violencia a las prostitutas y, y a todo no sé si están intentando hacer una noticia social pero lo que lo que es claro es que no lo consiguen para nada sobre todo lo que se ve igual es un poco la hipocresía ¿no? de claro, ante un circo tan no pronunciarte ¿sabes? es como más, joder, yo está estado en la mani esa porque joder, ha sido tan brutal, tan, no sé Cuando realmente día a día es cuando te tienes que pronunciar, ¿no? Cuando surge un caso tan mediático y tan... ¿no? Es un poco... pienso yo, vamos. No, claro, la idea sería ese, luchar contra la violencia contra las mujeres, que la violencia machista no es matar a una mujer a golpes y con todo esto... O sea, que al final este caso es normal que sea tan llamativo, porque es llamativo, es de película de miedo. Pero bueno, que los chistes machistas y las relaciones sin respeto entre las parejas que vemos todos los días también es violencia machista y también hay que pronunciarse porque esa es la base de que luego los hombres se crean con la legitimidad de matarnos, eso sea, nace de ahí y eso se va aumentando y tú no, no no ejerces violencia contra alguien que crees que es mayor que tú, siempre siempre ejerces violencia contra el que está debajo, en todos los estratos el patrón contra el obrero, o sea esto es así, entonces los hombres que matan a mujeres es porque piens se piensan que pueden hacerlo porque están por encima, se sienten por encima y por eso nos matan Yo, de todas formas, eh, de lo que decías tú, Aymar, o sea, está claro, es un caso muy mediático y, por supuesto, que va a haber mucha más gente que se va a unir. A ver, si, si estuviera bien enfocada la noticia, quizás serviría como... No sé, ¿eh? que evidentemente no sirve para nada porque es una pasada, ¿no? Pero que quizás serviría para que hubiera gente que tomara un poco de conciencia, pero con el tratamiento que se le ha dado, pues pues es lo mismo de antes. O sea. eh, profundizando ahí en lo que comentabas, eh, el, la razón, ¿no? El, el... Eh, la violencia machista, el hecho de la violencia machista eh, observamos que semana tras semana se multiplican eh, los casos eh, nos parece que cada vez hay más realmente hay más, o antes había más, ahora hay menos y eh, ¿cuál es la razón de, de estos ataques? ¿no? has comentado igual el, el punto de vista ese de que alguien está es, es inferior a ti, que por eso le atacas eh, bueno, un poco... No, no, más que que sea inferior, que tú te crees superior que te crees superior, eso uh -huh. es vale, vale, pues... Eh, No sé eh, comentar algo sobre eso a ver yo creo que la raíz de la violencia machista es es de está en la educación que hemos recibido ¿no? antes eh, antes de de empezar el programa estábamos comentando un poco ¿no? que a veces eh, con este tema de la educación y de la igualdad entre hombres y mujeres desde la escuela y tal que a veces yo me siento un poco abuela cebolleta porque yo no sé muy bien si los tiempos han cambiado mucho y ahora me parece una pasada lo que oigo a veces cuando, yo que sé, cuando pasas por la puerta de ISTI o cuando ves a chavales tratándose unos a otros en la calle pero bueno, yo sí que veo una diferencia entre cómo Son algunos chavales ahora y chavalas y cómo éramos nosotras, ¿no? Y nosotros. Yo creo que sí hay diferencias, aunque no sé si es una diferencia dependiente del tiempo o es una diferencia de co con qué tipo de personas he solido relacionarme yo o, eh, cuando era más joven. La cuestión es que, que sí que hay ahí está pasando algo. Yo, yo pienso que tanto los hombres como las mujeres y sobre todo a temprana edad ...estamos dando demasiado valor a cosas que no tienen valor... ...estamos eh, dejando descuidado nuestra... ...estamos dejando descuidado nuestra, nuestra evolución... ...nuestra... ...nuestra evolución emocional... ...estamos dejando de un lado lo que nos interesa realmente... ...lo que nos gusta hacer... ...y estamos intentando conseguir estereotipos... ...estamos intentando entrar en el juego de la sociedad... ...eso genera frustración... ...genera que nos relacionemos de formas... ...que no son sanas... ...y si a eso añadimos... que generalmente la mujer ha sido vista como, como alguien inferior, o sea, es que está todo, el caldo de cultivo está preparado para que existan relaciones destructivas entre las personas y, y sobre todo entre hombres y mujeres. Está claro que al final las relaciones entre las personas son relaciones de, bueno, no siempre, pero relaciones de poder, ¿no? Alguien, o sea, el hombre es superior a la mujer, el hombre y la mujer son superiores a los niños, somos superiores a los animales, y así puedes tirarte hasta donde quieras. Y eso, y lo que tú has dicho Nora, eh, está claro que las frustraciones y lo que te venden con lo que luego ves y le querer encajar en cosas que tú no eres o que tú, vamos, al final eso genera frustraciones y eso por algún lado revienta y pues y igual te tiras por la ventana o te pinchas a alguien, así que no sé. Claro, yo creo que además son los dos temas van unidos, ¿no? Lo que yo estoy de acuerdo que toda la sociedad está construida en relaciones de poder... Eh, bueno igual que los saitas y las amas se creen con el derecho de pegar a sus hijos y sus hijas porque se sienten superiores cosa que no sé, si nadie se relaciona con un colega pegándose o sea, nadie se relaciona así porque es tu colega y le ves de tú a tú entonces en el momento que tú crees que alguien está por debajo de ti que lo crees tú, porque en realidad no está te sientes con el derecho de ejercer violencia sobre esa persona sobre ese animal sobre esa mujer o lo que sea, o sea eso es por un lado y luego la frustración de la sociedad La, la frustración se puede encauzar de muchos lados, o sea, de muchas de muchas maneras. Lo que pasa que si tú encauzas la la frustración en violencia contra las mujeres es porque existe todo lo anterior que estábamos diciendo de poder. Entonces, yo creo que el problema principal es que vivimos en dos sistemas eh, toda la, la sociedad en la que vivimos son dos sistemas el sistema capitalismo que hace, capitalista que hace que el, todo lo que es el dinero esté en el centro y lo importante sea el dinero y la acumulación que es lo que nos está llevando a este desastre y el, sistema, y el patriarcado que es otro sistema de pensamiento y normativo y que hace usos y costumbres y que hace que nos relacionemos entre nosotros a través del patriarcado, ahí está de todo desde los prototipos de belleza que es también lo que decía Nora Todos los roles asignados a cada uno de los sexos, o sea, qué tienen que hacer las mujeres y qué tienen que hacer los hombres, que tiene que ser así, porque así ha sido toda la vida y todavía a veces pensamos que eso es natural y biológico, que bueno, eso ya es la pera. Eh, todo el tema de distinción de trabajos, distinción de tareas eh, y todo eso hace cre hace crear un mundo que, que hacemos como o sea, lo, lo asumimos y lo interiorizamos como que fuera lo normal, pero va creando un tipo de relaciones que nos hacen eh, estar en... en como en cómo se dice en no sé cómo, cómo decirlo, pero que bueno, que las mujeres nos dejan en, un, en una situación mucho más complicada. Entonces, si tú si tú numeras una serie de trabajos remunerados en este momento, empleos los que hacen los hombres y los que hacen las mujeres, las mujeres normalmente hacen trabajos más relacionados con el cuidado, que son en realidad los que hacen los que dan vida, o sea, cuidar es, da, es dar vida y los hombres hacen trabajos relacionados con acumular económicamente y pero Aunque la vida se supone que es lo más importante los que están en o a sea, los que tienen mayor estatus y los que dan mayor estatus social y mayor dinero que es lo que busca todo el mundo son los que hacen los hombres que en realidad no sirven para nada no todos los hombres o a sea, no estoy generalizando pero pero hay cosas que son más útiles que otras y las útiles en este momento para la vida no son valoradas en el momento que tú haces un trabajo que no es valorado no eres valorada por la sociedad no es valorado por los hombres y entonces la gente se siente con la legitimidad de matarte así porque en realidad no sirves para nada Yo creo que esa es la base de, de toda la violencia machista y, y ahí estamos. Y otra cosa, por lo que la pregunta directa que te hemos metido aquí, una chapa terrible... <risa> bueno, bueno, para, <risa> eso, para eso está el micro, para eso está el micro. Pero la pregunta era, ¿por qué creemos que ha pasado esto? ¿Por qué ahora hay más violencia? Yo creo que sí que ha aumentado la violencia, por lo menos nos enteramos más, porque hay más medios de comunicación masivos y, y entonces la información llega más, por eso hay más. También porque las mujeres... Eh, Estamos poco a poco siendo conscientes de que somos personas independientes, autónomas, somos económicamente independientes y nos enfrentamos más a, a los hombres con lo que recibimos más hostias. Y luego el tema de la crisis, todo esto son disculpas yo creo, ¿eh? todo el tema de la crisis que hace que los hombres que están parados, están frustrados, entonces o son alcohólicos o pobrecitos y entonces lo que hacen para... Por la razón principal de todos sus problemas tienen 50.000 disculpas y al final quien recibe la hostia es la mujer entonces eh, en vez de pensar que el hombre lo que tiene es un problema de que se cree mejor que la mujer decimos que tiene un problema porque le han echado el trabajo y entonces por eso pega a su mujer y empezamos a buscar disculpas y disculpas y disculpas y disculpas de por qué los hombres matan a las mujeres el problema no o sea no hay que buscarles disculpas a los hombres los hombres matan a las mujeres porque se sienten con la legitimidad de hacerlo bueno Eh, respecto a las relaciones de poder ¿Pensáis que en las generaciones jóvenes Está avanzando o se retrocede O se mantienen las relaciones de siempre Yo, Un poco Nora ha empezado a hablar de sobre eso Yo, vamos, digo lo mismo que antes No sé si es que soy una abuela cebolleta ya O realmente las cosas Como mínimo no avanzan Yo pienso, porque Las relaciones que teníamos nosotros Antes a, el, a la edad que estábamos En el instituto y tal Yo pienso que eran más trataban de ser más igualitarias. Seguramente tampoco lo eran, entonces, bueno, no lo eran, pero pero por lo menos lo intentábamos, o sea, eh, que cada uno tomara los roles que la sociedad establecía a hombres y a mujeres de forma voluntaria era como algo anticuado, como algo que no nos gustaba, algo que No sé, si tú querías ser una princesita, desde luego no lo ibas a decir en público, no sé cómo decirlo. Quizá en aquel momento nuestra educación hacía que fuéramos, antes has dicho tú algo, y seguramente luego lo, lo dirás, pero nuestra educación ha hecho que quisiéramos ser más libres. Hemos aprendido de nuestras madres a ser más libres, a intentar ser más libres. Entonces, jamás hubiéramos adoptado esos roles, al menos sin darle una vuelta. Y sin embargo ahora eh, parece que la gente joven está muy cómoda en los roles que la sociedad trata de imponernos. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué hemos retrocedido en libertad? En libertad mental, que es la más importante. Porque al final toda, todo cambio, toda evolución, toda revolución empieza dentro de uno mismo, ¿no? Entonces, Yo creo que hay algo ahí y es algo mental y yo creo que va un poco eh, en la línea de lo que hemos estado hablando, o sea, de que la sociedad nos está impulsando en un sentido en el que ya no no nos queremos, no queremos evolucionar como personas, lo único que queremos es acumular y es lo de antes. Al final yo creo que es una rueda que vamos que gira y que siempre es, en, es la pescadilla que se engorda de la cola. Sí, yo creo que la violencia ha aumentado en la gente adolescente, bueno, de, de hecho hay bastantes estudios que, que lo demuestran, yo no trabajo con adolescentes, pero pero bueno, que sí que hay gente que lo hace y, y sí que ha aumentado la violencia en la juventud. Yo creo que el problema es, primero, que no vemos el problema, entonces en el momento que no tienes un enemigo claro no sabes cómo enfrentarlo, porque claro está clarísimo que si tú no puedes... Eh, sacar dinero de una cuenta porque tienes que necesitas el, la firma de tu marido tienes o sea es, eso pasaba en la edad de mi madre que no tiene 60 años eh pues o sea, está claro, hay unas cosas que son muy muy visibles y entonces sabes contra qué tienes que luchar. Ahora la violencia está mucho más escondida, son le llaman micromachismos también, son temas de actitudes más relacionados con la cultura, con las cosas son así, no es una violencia directa, no es una violencia física, bueno, en este caso sí, pero pero bueno, yo hablo más en en Euskalerria, pues la violencia no es no se ve tanto, ¿no? Entonces no tenemos un enemigo claro. O sea, no sabemos contra qué tenemos que luchar. Y tú hablas con gente, gente de izquierdas, ¿eh? super progre y de todo, y, de, y ahí el discurso mayoritario es que ya somos iguales y que ¿de dónde ves tú que yo soy diferente a ti? Y eso se escucha entre la gente que militamos en diferentes organizaciones, gente de Rimugimendus, y entonces si no vemos que hay un problema de, de poder, pues si no lo vemos no que no lo podemos afrontar. Y, como, y si no afrontamos, no podemos transmitirlo y la gente joven está... Claro, yo he sido educada eh, con gente que veía claramente cuál era el problema. Si la gente que tiene 10 años que más que yo o 15 no ve cuál es el problema, pues no puede educar a sus hijos con contra esa... y eso es Porque también la, la igualdad esa que, que dices tú que ahora te puede decir cualquiera que, que somos todos iguales. Somos todos iguales porque puedes trabajar igual que yo, somos todos iguales porque... Eh, no necesitas la firma de tal son cosas que si sí han cambiado igual no, no tanto como parece que han cambiado pero lo que no se ve o sea igual ganas lo mismo que un hombre pero eso es un dato es un número y encima no es verdad ¿eh? cre bueno, creemos que eso es así no pero no es las más básicas es que el corte inglés han dado un plazo de tres meses al corte inglés para igualar los hombres de sueltos de mujeres y hombres Y eso es una noticia que ha salido hoy en el periódico, o sea, que la gente, que los hombres las mujeres hoy no cobramos igual. Pero aunque aunque fuera, igual está pensado, o sea, esas, esas respuestas que tú dices están dirigidas a eso, a eso, a joder, pues si cobras lo mismo que yo, ya está, ya somos iguales, pero eso no es así. Igual cobramos lo mismo, pero lo que yo digo se tiene en cuenta y lo que tú dices no, o mm. no sé, es... ...es algo más allá más abstracto simbólico, que simbólico claro, cobrar igual totalmente ¿sabes? simbólico y yo vamos yo creo que tengo un ejemplo clarísimo de en qué no son por ejemplo eh, iguales los jóvenes eh, según el género dependiendo del género por ejemplo eh, en la participación social en la visibilidad que tienen las personas en esa participación en esa participación social en los deportes que practican en sus hobbies en las cosas que hacen en el día a día Es decir, aquí entra pagarán por ejemplo, si tú eres una chica, tienes que marcharte fuera del pueblo para hacer un deporte de equipo. Por ejemplo. Sí, sí. Si tú eres una chica, lo más probable es que no tengas lonja. Con lo que lo más probable es que si no tienes amigos chicos que tengan una lonja, te quedas, por ejemplo, fuera del lonjero una Por ejemplo. Si no eres una chica... Si eres una chica... Bueno, si eres una chica de mi edad igual ya te importa un cuerno, porque ya he dicho que sí que hay algunas diferencias que igual dependen de, del tiempo. Pero generalmente en una asamblea no te vas a atrever a, a intervenir. Eso lo hemos visto aquí. Probablemente ni siquiera subas a la asamblea. No es que no intervengas, es que probablemente ni siquiera subas. Y esto, esto es mucho más grave. No, lo del sueldo es gravísimo. Pero esto probablemente es mucho más grave. Porque esto no se puede corregir con una ley. No se puede corregir con una charla. Esto es algo que está ahí, en la raíz. Y las chicas ahora tienen vergüenza de mostrarse como son. Y eso es terrible, porque eso es dar la llave de, de todo, de lo que tú eres, a potenciales maltratadores que te puedan rondar a lo largo de tu vida. Era lo que quería decir, no sé si me he explicado mal, pero... Vale. Sí, sí, pero era para remarcar pero, un poco bueno, lo que... ¿sabes? Re está reforzando, mejor. reforzando. Estoy reforzando que te has dicho. Gracias. Gracias. Eh, siguiendo un poco para, para adelante eh, bueno, ¿cómo se materializaría ese cambio? ¿qué tipo de medidas habría que tomar para, para avanzar en un cambio de, de mentalidad y de actitudes? Pues yo es que bueno, esa pregunta ya te he dicho antes cuando me has dicho que ibas a preguntarla que es la pregunta del millón, yo creo que no hay o sea, medidas no se pueden tomar porque es un tema de, de conciencia o sea, es un, un tema de De que bueno primero para que las mujeres empecemos a asumir espacios de poder espacios como decía nora que es todavía o sea, menos la participación en asambleas la participación social o sea para tener para asumir espacios que están ocupados La gente que los está ocupando tiene que dejar espacio para que lo ocupan otras personas. O sea, es un trabajo que tenemos que hacer los hombres y las mujeres. Muchas veces, eh, mí, bueno, yo he oído millones de veces de, bueno, pues habla, o sea, pues, si, pues no habléis porque no queréis. Bueno, nosotros no hemos hablado no hablamos primero porque nos han educado para que las mujeres tienen que estar calladitas, que están más monas, para muchas cosas. Y, y nosotros hacemos otro trabajo más de hormiga, bueno, no sé, otro tipo de, de trabajo que, que llevamos haciendo todo, toda la vida. La asamblea abierta es una forma de participación. Hay muchísimas otras formas de participación que se les da menos valor. Y, y si hemos pensado en los movimientos sociales que la asamblea abierta sigue siendo la mejor herramienta que tenemos para comunicarnos, pues es una herramienta que se les da mejor a los hombres que las mujeres en este momento. Igual más adelante somos las reinas del micrófono, pero en este momento no. Y, y hay muchas formas de participación y, y, y muchas tal de dinámica que, que se pueden eh, utilizar que no se utilizan sobre todo porque los hombres no suelen estar a gusto en esos espacios y son los que boicotean ese tipo de dinámicas y es donde las mujeres podemos aportar de otra manera no eso va a empezar y luego que tener el poder y cederlo es muy duro y yo tampoco digo que lo, o sea, no, no es fácil hacerlo y, y los hombres lleváis muchos años en un espacio que es muy cómodo y, y que todo el mundo quiere tenerlo entonces ceder ese espacio pues es un trabajo que lo tienes que tener muy claro y tienes que tener muy claro y tienes que saber que que se acaba el chollo de muchas cosas y para y no, no todos los hombres por muy majos que sean, ¿eh? que no, no tienen nada que ver con majuras esto. O sea, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo y hay gente que sí está dispuesta, pero no sabe cómo hacerlo. Yo quiero decir una cosa un poco a raíz de lo que tú has dicho, o sea, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, pero creo que hay otras cosas también. Por ejemplo, yo pienso que por ahora estamos hablando un poco de ceder, ¿no? Ese territorio que quizás los hombres han tenido conquistado hasta ahora. Yo pienso que Sí, puede tener sus inconvenientes para ellos, ¿no? porque tener un lugar más relevante pues siempre está bien, pero también creo que es una gran carga para ellos. O sea, yo creo que el patriarcado es una carga enorme para las mujeres, pero que los hombres también sufren las consecuencias de este sistema. Es decir, un hombre no puede ser libre hasta que las mujeres que le rodean no sean libres. Esto es así. La represión emocional que sufren muchos hombres, un porcentaje altísimo de hombres, es brutal. ¿Sabes? Yo por lo menos cuando lo necesito pues lloro y me desahogo, pero hay hombres que no lloran, muchos, sí, estoy bueno, de acuerdo, ¿eh? por lo menos lo admiten y eso a mí me preocuparía, yo si no pudiera llorar me preocuparía un rato largo y eso es consecuencia de la sociedad en la que vivimos, cuando las mujeres seamos libres los hombres eran libres también, su libertad ahora es de palo. Ya, o sea que eso va a un poco feo, pero bueno, ya que puedo decir lo que quiera, pues lo digo, ¿no? <risa> pero los problemas que tienen los hombres, pues que se los trabajen. O sea, me refiero que yo bastante tengo con luchar por los espacios de las mujeres como para estar preocupadas si y yo ahora no, no los hombres. que pero yo están no, están, o sea, están ligados, o sea, sí, sí, que pues, no vale, es una claro. cosa independiente de la otra. Claro, ¿no? entonces... Están ligados, están ligados, pero bueno, yo en este momento estoy... O sea, mi lucha es más porque, porque la mujer esté mejor y yo creo que los hombres van a estar mejor... ...si tienen una inteligencia emocional que les cuesta bastante... ...o sea, hay muchas cosas que tienen que trabajarse los hombres... ...que se las trabajen... ...pero bueno, desde el movimiento feminista nosotros tenemos que trabajar... ...yo defiendo que tenemos que trabajar los espacios que ten que tenemos que ocupar... ...las mujeres y los que tienen que ocupar los hombres... ...pues que se organicen y se los ocupen... ...o sea que, que al final... ...pues para muchas cosas se organizan los hombres... ...para esto no tanto, pues para otras cosas sí... Pues que no. ¿Pensáis que en, en movimientos de izquierda se está trabajando no. ese cambio? No. Creo que no, creo que es una, una gran falta, hay, hay gente que lo está trabajando y ¿eh? hay gente que está haciendo... Mira, el otro día estuvimos, por ejemplo, con la Fundación Zumalave, que están haciendo una investigación sobre nuevos modelos de militancia y cómo trabajar la, la horizontalidad en las organizaciones, están haciendo un trabajo bastante interesante. Y bueno, pues eso, hay reductos, hay gente que no dentro de organizaciones pues están haciendo off-marketas y análisis internos, Pero que sea una prioridad para, nada. O sea, para nada. de hecho todo lo contrario yo he oído frases como vamos a luchar por esto y luego el otro ya vendrá o sea no parece que son luchas paralelas y, y bueno yo creo que es un gran error y por eso las feministas tenemos tan mala fama pero yo desde mi punto de vista que bueno yo es que la verdad es que es que en el movimiento feminista como tal he militado poco tiempo y bueno al final eh, mi trayectoria feminista va más ligada a bueno, a una, no sé, a una actitud quiero pensar o así o que luego he ido pues extendiendo por los sitios que he pasado, vamos, porque yo soy un poco satélite, ¿no? Pero bueno, que yo pienso que es verdad que las feministas en general tenemos mala fama. O sea, yo creo que se confunden muchos términos y hay muchas cosas que la gente no tiene muy claras. O sea, no sé, para mí el feminismo es una forma de, no sé, de reivindicar que que somos iguales. Y, y lo entiendo en el contexto de igualdad que de igualdad para toda la humanidad o de igualdad en general es decir es que entonces hay mucha gente que no le parece que tengamos que hacer hincapié en este hecho en el hecho eh, de desigualdad que sufre la mujer pero es que la cuestión es que somos la clase oprimida más amplia que lleva más años oprimida entonces si tú eres de izquierdas y no te das cuenta de esto, jolín, te estás perdiendo algunos datos históricos importantes. Entonces, yo creo que, que, que probablemente tampoco se esté trabajando demasiado pues porque no le damos la importancia que tiene, porque no lo vemos desde ese punto de vista. Pero está pero las mujeres llevan oprimidas muchísimo tiempo y además son el 50% de la población, aproximadamente. Entonces, imaginaros qué pasaría si en vez de mujeres seríamos hombres y mujeres eh, obreros. Que sí, que lo somos en parte, ¿no? pero imaginaros que estuviéramos pues eso con, con muertes prácticamente eh, cada semana o cada dos semanas a nivel del Estado o lo que fuera es que ningún colectivo en este momento ningún colectivo se puede permitir las muertes que hay como mujeres ¿eh? o sea si hubieran matado a 5 es que me da igual a 5 futbolistas 5 gastecheros o sea cualquier cosa que hubieran matado hubiera sido un boom social si matan a 5 mujeres no no pasa nada o sea pues han matado 5 mujeres pues como siempre ¿no? o sea no es, no es un problema luego de todas maneras con lo que con lo que decías de, hace, de medidas contra esto, yo creo que bueno, las medidas administrativas de las instituciones yo creo que es inviable porque en este momento como no se les ocurre nada que es complicado luchar contra el patriarcado, claro, y más con, con medidas escritas normalmente lo que ponen es control y restricciones sobre las mujeres, entonces casi que preferimos que no hagan nada porque o sea, que al final si lo que te van a poner es un control lo te van a poner aquí un segurata a la mujer para no ser agredida, en vez de ponérselo al agresor Es que, bueno, eso no se le ocurre a nadie, pero en, la, en este momento la, la ley de violencia machista es sí. Si tú tienes una orden de alejamiento, la protección la tiene la mujer en vez de tenerlo el agresor que está identificado. O sea, porque hay agresores que no están identificados, pero hay algunos que sí están identificados y estos no tienen seguridad. lo Tiene la mujer... Es que, bueno, no se le ocurre a nadie esto. Y luego hay un ejemplo muy claro que no es de, no es de aquí, es de Guatemala en este caso. Y es... Eh, bueno, hay unas mujeres eh, indígenas eh, eh, feministas que están haciendo un movimiento, bueno, que le llaman Territorio Cuerpo Tierra. En defensa del Territorio Cuerpo Tierra. Y es porque iban a están luchando contra todo el tema de las multinacionales en, pues, en territorios indígenas y están poniendo minería, hidroeléctricas y rollos así, y entonces ellas como movimiento indígena están defendiendo el territorio y están luchando contra estas eh, hidroeléctricas, ¿no? Pero cuando iban a luchar contra el territorio, sus compañeros pues a veces las violaban. Y entonces es como tienen, tenemos una lucha común, que es la defensa del territorio, pero tú no defiendes mi territorio, que es mi cuerpo. Y entonces están eh, y desde y han empezado con el discurso de territorio, cuerpo, tierra y los hombres han empezado a entender, o sea, de, pero porque han identificado el cuerpo de las mujeres como el territorio propio, igual que el territorio madre tierra. Pero hasta ese momento A los hombres les parecía que el cuerpo de las mujeres era propiedad de ellos y que la tierra de territorio era propiedad de ellos también, o sea, es como increíble, pero es que eso pasa en un montón de sitios, o sea, que nosotros estamos militando y te tienes que comer frases sexistas todo el rato y por mucho que estemos salvando el mundo y no sé, parece que no lo vemos, pero es que es así. Para acabar, eh, bueno, muchas veces parece que eh, las reivindicaciones feministas solamente salen a, la, salen a la calle los días señalados, eh, los días internacionales contra violen la violencia de género. El 8 de marzo se ven manifestaciones en las calles, eh, declaraciones institu institucionales. Eh, ¿Son necesarios estos días hoy en día o son solamente días para... Eh, lavarse la cara a las instituciones porque también vemos que los discursos también los han adoptado los los mandatarios también, ¿no? Eh, ¿Cómo veis este tema? Bueno, yo... A ver, para mí un día internacional al final es una excusa porque si te sirve de algo a ti, sirve y si no, para mí na, no sirve para nada es decir Que se apruebe una declaración in, eh, institucional en un ayuntamiento o en una diputación, no, me da igual en cualquier institución, a, a mí personalmente no me sirve si no lleva un compromiso detrás. eso o sea, Todas las declaraciones no valen para nada si luego no haces algo al respecto durante todos los días del año. Entonces, desde ese punto de vista, no, no a mí no me sirven. Otra cosa es que un movimiento eh, popular, feminista, se organiza en torno a un día como este, como el 8 de marzo, por ejemplo, o el 25 de noviembre, y a raíz de eso surja pues un trabajo, unas sinergias y, y una coordinación. Eso sí, eso sí, pero al final no es por el día en sí, sino porque ese día se vuelve una excusa para juntarse, para hablar de cosas que igual no hablas habitualmente y de ahí pueden desarrollarse dinámicas que después realmente tengan una repercusión en la sociedad y que cambien las cosas. Pero de todas formas, ya que estoy aquí, Y como dice Tamara, pues el micro está abierto, pues me va a permitir el superlocato de, de reivindicar que creo que el movimiento feminista, como tantos otros movimientos populares, tendría que empezar a tomar un carácter más constructivo. A ver, me explico. Creo que muchas veces estamos pidiendo cosas, pidiendo cosas a las instituciones, pidiendo... Bueno, pues eso, que, que, que acepten la declaración institucional que nosotras hemos propuesto. Y perdemos el tiempo cuando yo no sé realmente hasta qué punto puede dar eso de sí. O sea, si realmente queremos pelear contra el patriarcado, pues probablemente no podemos eh, hacerlo en un marco que el patriarcado controla de arriba abajo. Probablemente tendremos que construir espacios que sean libres realmente. Entonces, yo pienso que tenemos que dejar de mirar a otros o a otras. Que tenemos que empezar a mirar un poco más. A ver, ¿quiénes somos? ¿Quiénes estamos? ¿De qué somos capaces? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestras ideas? ¿Cómo lo queremos hacer? ¿Qué podemos llevar a cabo? Y empezar a andar nosotras. Pero creo que eso todavía, pues no sé, pues hay mucha gente que piensa que todavía hay mucho que rascar. Y, y bueno, pues cada uno al final sigue su camino, ¿no? Pero yo estaría encantada, ¿sabes? De de empezar a andar en esa dirección porque creo que podría dar buenos resultados y además son independientes de quién gobierne, so, eh, o sea, los frutos de la dinámica popular son independientes y, y van a estar ahí contra viento y marea, mientras haya personas dispuestas van a estar ahí y no van a sufrir recortes, o sea, todo lo que ganemos en ese ámbito va a ser para siempre nuestro, hasta que nosotros y nosotras decidamos que ya no sirven. Entonces, bueno, eso era mi reflexión. Con los días señalados, yo sí que creo que han sido importantes. O sea, a mí me parece importante también reconocernos unos a otros. O sea, es un espacio, pues, el 8 de marzo sobre todo festivo, donde también pues necesitamos de vez en cuando, cuando estás cada uno en su choco, aunque sea una coordinadora, cada una desde su choco haciendo un trabajo por esto, ...necesitas ver que somos muchas... ...y juntarnos, celebrarlo... ...porque si no es un bajón... ...y siempre las manifestaciones multitudinales... ...de muchas cosas, de muchos temas... ...son importantes porque te refuerzan... En, ...para seguir adelante, porque si no... ...parece que estás ahí predicando en el desierto... ...y es un poco bajón... ...yo creo que es importante... le da o esa ...es la única manera que se dé visibilidad al movimiento feminista... ...normalmente no se da visibilidad... ...incluso el 8 de marzo tampoco se le suele dar mucho... ...pero bueno, eso es una... Es ...una ventana abierta que, que tenemos... Eh, ese día para los medios de comunicación más masivos, para televisión que no sale mucho el mensaje pero bueno, por lo menos sale la reivindicación o la manifestación o la imagen a mí se me parece importante obviamente que el trabajo tiene que ser día a día y que, y que hay que construir o sea, yo también estoy de acuerdo de construir contenido yo creo que hay propuestas escritas lo que pasa es que que no nos hacen caso. Pero a mí me parece que la alternativa en este momento a la situación en la que estamos eh, económica y social es la economía feminista, la tengo súper claro. Y feminista no quiere decir que sea de mujeres, es otra forma de enfocar la vida que tiene, que me parece que la economía feminista, que se puede ampliar con muchas otras cosas, pero pero la recoge y creo que seríamos mucho más felices si la asumieramos como como ideología y como sistema de, de vida, ¿no? Pero pues no es así, pues... pues no podemos hacer nada por eso lo que lo que seguimos haciendo es construir pequeñas burbujas y en nuestras burbujas intentar intentarse lo más felices posibles. No creo que consigamos en este momento que el mundo asuma nuestras reivindicaciones, pero sí creo que podemos construir con la gente que tenemos alrededor ese tipo de ese tipo de sistemas de relación y por eso estamos trabajando. Y bueno, Me parece importante que se nos vea, que nos apoye cada vez más gente. Me parece imprescindible que las mujeres estén en esto y que las mujeres se asuman feministas, que lean de feminismo y que se den cuenta que es la única posibilidad que tenemos para, para no pasar por aquí como si no hubiéramos estado. Y también creo que los hombres tienen que estar acompañando este proceso y asumiéndolo como propio en algún momento cuando tengan su espacio sus espacios trabajados. Cuando eso, no antes, porque... Que bueno, hemos visto muchos 8 de marzo con nombres que trabajan su masculinidad y de repente son los de la portada el 8 de marzo. O sea que, que todo eso todavía tenemos que empezar a, a ceder espacios y, y también pues, conseguir los propios, los hombres y las mujeres y luchar por, por una vida mucho más igualitaria, más solidaria y más amable y más tierna y todas estas cosas. Bueno, pues Aymar, ¿algo más para comentar? O... Nada, ya yo que voy a hablar. Ya... Lo está todo dicho. Pues escar el casco. Sueta sí, beste beste urte. Ya me tengo luego ya arrachaiorekin eta hurrengo azerte edo hurrengo arrachaiore. Venga va. Aho. Godes Esplanaden korsnen skogatan. Hem zoronde me fibde de sne Kanskia de gått til Storstad i strandpromenaden Antagelien, tänkte eg Antagelien Har gått Vurderat Drömt om Kenya Word, Social Forum, Nelson Mandela Aida, Dardagian